Eh, bueno, eh, para empezar, bueno, clasificé entre todo el distrito de Monterrey, clasificada entre una de las expositoras. Entonces, para demostrar que sí se puede y que sí podemos hacer, eh, los niños están realizando sus cuentos de una forma interactiva. Eh, ellos mismos han, lo han hecho su cuento y ahora lo están pegando su cuento en, en cada una de las fases de, de, de su trabajo. ¿no? Ok, humildemente la profesora ahorita no la ha mencionado, pero hace me comentaba de que ha clasificado con una de las mejores notas, tiene más de 90, entonces esperamos que realmente eh, ella gane este concurso. y profesor, un mensaje para todos nuestros radioescuchas entonces, a ver. Eh, que la tecnología no es mala, ¿no? sino que se, sepamos aplicarla y sepamos ver hasta dónde podemos llegar con nuestros niños. No, el celular no solamente es para jugar, sino también para aprender. No, y aprendemos muchas cosas Esto es lo que estamos haciendo con nuestros niños de cuarto